Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Hay preocupación en el movimiento abolicionista por el espacio... ...que en el Ministerio de la Mujer está encontrando el reglamentarismo. Así lo advirtió en Radio Kermés Mónica Molina... ...tras un encuentro con autoridades del área. Veíamos con mucha preocupación, vemos en realidad con mucha preocupación el rumbo que ha tomado el ministerio pese a las expectativas que, que las feministas teníamos de contar con una, con una estructura de, de esa envergadura a nivel nacional eh, y bueno y la preocupación es por el rumbo que había tomado eh, porque bueno concretamente en áreas eh, claves hay eh, designadas funcionarias eh, que, por supuesto, militan y, y están totalmente consustanciadas con una postura reglamentarista. La directora de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Santa Rosa, Gaby Bonavita, contó en el Minuto Tumacondo con Matías Sapeño las herramientas municipales a disposición en el contexto de la cuarentena en que, se sabe, aumentan los casos de violencia. Lo que debería suceder es que en la avenida Uruguay se brinda un abordaje interdisciplinario este, a quienes están siendo víctimas de violencia por motivos de género y en la calle Escalante este, se centra la atención del equipo interdisciplinario en los hombres que ejercen violencia. Es, los espacios de terapia son espacios de terapia, hay una, un momento de admisión y luego se pasa a la terapia individual, y también hay grupos, eh, bueno, después de la terapia individual hay un momento donde pasan a los grupos, y ese momento grupal es un momento también de, de deconstrucción colectiva este, de, bueno, de estas actitudes este, violentas y machistas que, que los ha llevado hasta ahí, sin lugar a dudas. La agrupación de proveedores de servicios para eventos planteó su preocupación por la parálisis económica en el sector de los espectáculos, las fiestas y los encuentros sociales. La fotógrafa Débora Llanes lo planteó en Radiocracia. La situación es que, como todos, estamos padeciendo, o sea, no nos, di no nos somos diferentes al resto de la gente, pero bueno, obviamente tenemos que plantear desde nuestro lugar eh, nuestra realidad, porque la verdad es que nosotros este, fue una de las primeras actividades que separó por completo todo lo que es... Espectáculos, por supuesto, y eventos sociales y empresariales porque es comprensible dentro de las medidas sanitarias que lo primero, este, el primer, la primera me medida, la, re la redundancia, eh, fue evitar las aglomeraciones de gente. Entonces, desde un primer momento fuimos los primeros afectados eh, con esta cuestión. Hugo Muleiro, presidente de Comunicadores de la Argentina, desenmascaró la opereta de los medios dominantes que instalaron la idea de que el gobierno nacional proyectó la liberación masiva de presos. La tasa de encarcelamiento eh, viene creciendo desde los 90. Eh, desde mediados de los 80 en realidad, a escala mundial, y en, en la mayoría de los países... Desde los 90. En la Argentina la tasa de encarcelamiento medida por cada 100.000 habitantes también aumentó durante el kirchnerismo. Y uno podría... O sea, estamos hablando de 2003-2015. Y uno podría decir, pero ¿cómo si uno lee todos los días que son garantistas, que la puerta giratoria, que entran y salen y que el kirchnerismo nunca quiso hacer nada con el tema de la seguridad? Bueno, durante el kirchnerismo la tasa de encarcelamiento, una tasa evaluada a nivel mundial, también aumentó. En Bajo la suela, el espacio deportivo de cada lunes, esta vez Daniel Petrucci recordó a un futbolista y un personaje, José Daniel Elrana Valencia. Más que nada tiene que ver con una forma de ser de una época de nuestro fútbol representada en la, en la persona de un jugador de, de aquella época, de la década del 70, Un jugador que pasó un tanto desaparecido, de los tantos que, que desde el interior tratan de hacerse su lugar en el fútbol grande y algunos lo logran, pero pareciera que no es tan importante para ellos, o sea, cultivan un perfil muy bajo y entonces eh, para recordarlo en la historia hay que hacer un ejercicio eh, bastante exigente de, de memoria Porque no era de aquellos que se destacaban a simple vista, sino que había que saber mirarlo. Me, me refiero a José Daniel Valencia, el RANA. Radio